La actualidad de La Ribera tiene que ver mucho también con las localidades que realizan actividades y en esta ocasión nos vamos a acercar hasta el evento que será el capítulo general de la cofradía del aceite de oliva de Navarra. Vamos a poder conversar con don Manuel sarri Cuevas, actor, humorista, presentador, en fin, y en estos momentos conocido en el mundo de la televisión con Dentro del Hormiguero. Gracias por estar en Radio Tudela Radio, Manuel sarri Cuevas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Encantados de Eh, saludarle y bueno cómo ha sido que al final ha sido vas a ser nombrado investido como eh, cofrade de honor eh, será mañana en cascante exactamente bueno me lo dijeron y me pareció extraordinario una, una idea extraordinaria acepté eh, evidentemente bueno podía hacer de otra forma y, y ahí voy en el ave para allá hoy y pablo motors no te ha dicho nada que estábamos pensando igual no le deja venir no me Pablo es eh, mi jefe y lleva el programa extraordinariamente bien y como es allí, estamos de lunes a jueves, entonces fin de semana libre total. ¡Qué bien, qué bien! Pues una alegría que van a tener todos los cascantinos que se acerquen porque además nos, a, nos decían ayer en la entrevista que podíamos realizar anteayer eh, que van a repartir 4.000 tostadas con aceite para todas las personas que se quieran acercar a la una del mediodía, el sábado. Pues ahí estaremos, seremos uno de los que... Eh, tomaremos esa tostada con aceite magnífico de ahí de la tierra y, y bueno que todos todos todo lo, los cascampinos que estén por ahí cerquita pues que se acerquen por allí y nos haremos fotografías lo pasaremos bien estaremos ahí dando visita a gusto como decimos por aquí Sí, pues eh, algo que tengo una, una opinión también muy común. Repasando un poco tu currículum, lo, lo cierto es que siempre te hemos relacionado con el mundo del humor, pero te ha tocado hacer prácticamente de todo dentro de las artes escénicas, ¿eh? Sí, eh, no hay más remedio, hay que, hay que ir con el tiempo y con lo que te vas diciendo el tiempo. Empecé con el humor, pero bueno, he hecho teatro, he hecho una película, eh, hemos presentado programas de Hemos hecho pues, prácticamente un poquito de todo Ya 40 años de profesión Pues mira, ha sido un par cosas 40 años y, y además con, con mucha energía Porque siempre que te vemos Al final todos eh, conocemos que todos tenemos nuestros días Días mejores, días peores Pero una vez que estás en escena Pero madre mía lo que lo que transmites, ¿eh? y sí, bueno Es que aunque tengas días muy malos pues, pues todo, como tú bien dices Lo hemos tenido y los tenemos Y los tendremos si lo quieres Eh, tenemos días malos, días buenos, pero cuando tú estás cara al público tienes que dejar todo eso colgado en el camerino y cuando sales tiene la identificación tuya, tiene que ser positiva 100% y con mucha energía y, y tienes que dejar todos los malos, las malos orgullos, los malos rollos, los tienes que dejar colgado en el camerino si no hay forma hablan muchas veces que, que cada que, que no que no se prepara nada que los humoristas al final salen y ya empiezan a hacer gracia digo no no seguro que tienen una preparación pues podrán improvisar más o menos pero al final estas cosas cada uno tiene su gracia pero cuanto mejor lo llevas preparado las cosas suelen salir mejor qué opinas al respecto de esta reflexión pues ver una reflexión errónea porque yo te digo que yo me pego en mi casa cada día Yo la semana me pego tres, cuatro horas preparando cosas, haciendo guiones, viendo, leyendo, metiéndome en internet para que se mueve, eh, to, todo, o sea, es un estudio diario. Después eh, confesiono guiones, yo los tengo los guiones preparados, los voy desarrollando según el tiempo, cuando me, me piden, eh, según donde me piden que vaya a trabajar, pues tengo que informarme del sitio preparar la actuación para el sitio que voy a trabajar, para el público que voy a trabajar, es un trabajo continuo, es diferente a un cantante, un cantante hace un disco graba las canciones y mientras más oyen las canciones, más te gusta en el humor es al revés cuando tú haces un chiste, cuando tú haces un sketch, ya no lo puedes hacer más veces porque ya lo ha dicho la gente y ya es repetitivo, sin embargo tenemos que estar continuamente trabajando después hay mucho de improvisación, pero esto ya en cada artista, como si desarrolla la improvisación, si no la desarrolla Yo, por ejemplo, actualmente con Pablo Motto hay muchísimo de improvisación, muchísimo. Pero bueno, pero porque lo requiere el personaje y porque Pablo también lo admite y todo esto, pero si no sería... Eh, entendemos que el salir en la televisión ha, ha conseguido que, que, que dentro de tu marca personal pues todo se multiplique porque además es uno de los programas más vistos de, de la televisión española en estos momentos, pero también detrás hay mucho trabajo, ¿no? Hasta que de repente se presenta una ocasión como esa. Hombre, claro, evidentemente Pablo, que es el director y, eh, del programa y todo esto, eh, allí pues las personas que van a trabajar, el equipo que tiene entiende que pueden aportar. Entonces, claro, tampoco puede ir allí cualquier persona que esté empezando. Tiene, que Hay gente que ya esté contratada que esté consolidada, porque ten en cuenta que el programa que tiene Pablo moto como tú bien dices, es número uno del programa de entretenimiento actualmente en este país. Lleva ya pues 11, 12, 13 temporadas, no recuerdo bien, eh, eh, es número uno, y eso es como estar jugando la Champions entonces para jugar la champions tienes que jugar lo que ganan las liga ah, sí. eh, entonces pues tiene que tener tú un trabajo mm, detrás desarrollado perfectamente para que tengas cabida en eso para que la gente cuando tú sabes allí la gente te conozca no para que te conozcan por el programa sino que te tienen que conocer antes y tienen que, o sea, que tiene tiene que tener un trabajo eh, perfectamente organizado... para que tenga opción a que te llamen... luego habrá mucha gente tenga ese trabajo desarrollado y, por circunstancias, pues no tienen cabida en el programa, pues porque hay otras personas que hacen lo mismo, porque hacen 40.000 cosas. Además, ahí vamos continuamente pasando por el programa, gente, porque sí. ¿cuántos colaboradores han pasado? No, o sea, ahí, un montón un montón, montón, un montón, un montón. Y claro, lo que ocurre, yo llevo ya con esta en la tercera temporada, que ya es mucho, ¿no? porque no son los mismos los colaboradores que los que están allí fijos como es por ejemplo Marron como era el hombre de negro estas son personas que están allí fijas eh, son guionistas de programas son todos pero los colaboradores son los demás los que vamos fluctuando por el programa ¿no? entonces eh, tampoco pueden estar muchas temporadas allí porque te pones muy vistos ¿no? entonces hay que ir cambiando pero yo ya gracias a Dios en mi tercera temporada y allí bueno pues estoy bien estoy bien visto eh, y procuro hacer Y se nota, y se nota además, ¿eh? hay que decirlo. Pero bueno, como siempre los artistas eh, también os gusta, oh, en fin, que tenéis más curiosidades, no sabemos si también estás eh, empezando o desarrollando otros proyectos paralelos y era una de las cuestiones que también la audiencia nos preguntaba a través del 665-947312, un mensaje directo de un oyente que nos preguntaba acerca de esta cuestión. Pues sí, aparte de, de lo que hago en Nero Hormiguero, pues, después tengo en Canal Sur, en eh, la televisión de Andalucía. Tengo otro programa que lo presenta Juan Inmedio, que se llama Menuda Noche. Es un programa dirigido a público, a niños, ¿no? Los, los interpretos niños, y después hacemos colaboradores que hacemos cosas con los niños, hacemos en qué tal. Y ahí, pues, ya llevo yo también, pues, casi 10 años, ¿no? Y, y ese es un programa que aquí en Andalucía, pues, ...número uno... ...el programa... ...aparte de eso... ...hago yo mi, mis... ...mis galas... Eh, ...personales... ...con el espectáculo mío... ...y después estoy haciendo también... ...dos cosas de teatro... ...una con Jaime Borromeo... ...que se llama... ...una comedia para teatro... ...se llama... ...Dos... ...con mucho WhatsApp... ...y que es muy divertido... ...porque es lo que ocurre ahora mismo... ...que tú vas por la calle... ...vas con el... ...con el móvil... ...con el WhatsApp... ...y no... ...no ves a nadie... ...y en eso se desarrolla la... ...la comedia... ...y después otra... Que tengo con otro humorista de, de aquí de Andalucía se llama Justo Tomé eh, eso se llama Uno más Uno no son dos y es una comedia también muy divertida también eso estamos en teatro en televisión en, la, en las galas mías eh, en solitario y bueno Mucho trabajo, gracias a Dios. Pues nos alegra y mucho. Que lo quieren conocer, que sí, que quieren darle la mano, echarse una fotografía, un selfie o hablar con él por WhatsApp. Bueno, <ríe> muy bien, reírse un rato, pues lo van a poder claro. hacer. En... Es así, ¿no? Porque al final, como bien estabas indicando, me estaba imaginando un poco la trama, pero es que es una realidad. O sea, es que cuando vas andando por la calle, de cada 10 personas puede que ya 4, 5, hasta 6 ya van con el móvil. Hablando. Además, mira, la entrada la entrada del de inicio de la comedia... Jaime Borromeo y yo entramos los dos al escenario supuestamente es un bar lo que era y hemos quedado en el bar y entramos los dos con el móvil guaseando con el móvil y no nos vemos en el escenario nos sentamos en el bar y no nos vemos y estamos guaceando como si el otro estuviera a la otra punta del país ¿no? y estamos allí en la misma escena y entonces hay una conversación muy divertida porque la gente está viendo que estamos allí los dos pero que parece que no estamos ¿no? Y, y es lo que ocurre en la realidad la realidad tú vas por la calle vas andando y vas guaseando vas hablando por teléfono y parece que no hay nadie nada más que tú Que, que no sé yo si acabarán multándonos ¿eh? por estas cuestiones. Pero bueno, no hablemos muy alto que bastantes impuestos sí, sí. tenemos. <risa> un verdadero placer haber compartido micrófono con este artista, como estamos hablando pues 40 años dedicado al mundo del, del espectáculo y va a estar este sábado en Cascante si les apetece conocerle eh, estará a partir de las 10 y media de la mañana ya porque ahí es cuando tenéis ya el recibimiento eh, como ya decimos en dicho capítulo serán investidos cofrades de honor, don Manuel Sarría Cuevas que es con quien estamos hablando estará también don Iker Iribarría Olazabal que es Pelotari don Manuel Jiménez Cuevas que es periodista y también eh, será investido Santiago Rueda Pascual. Capítulo oficial de la cofradía del aceite de oliva de Navarra este sábado en Cascante. Don Manuel Sarría Cuevas, un verdadero placer y que tenga que le vaya muy bien, de verdad. Muchísima gracias y espero que vaya mucha gente por ahí a saludar.